Tá canta minha gente. a reflexão del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Júnior, columnista de la 36 en Brasil. samba de samba começou samba samba de samba moderno. y o samba cuadrado canta y tirando alfredo un poco más chichibayón enchachado mas não canta esa moza bonita porque ela está com o marido del lado Bueno, no lo tuvimos la semana pasada estamos retomando la comunicación con él esta semana para llegar a la actualidad brasileña hablamos de Plinio da Arruda Sampaio Júnior, desde Brasil ¿Cómo estás Plinio? Buen día. Buen día Hernán, buen día Ángeles, gran gusto volver a hablar con Radio Centenario. Bueno, estamos en horas, eh, hoy se supone que ya, eh, ya se dio, lo estaba chequeando a ver si se informaba algo, el encuentro de, de Biden en la cumbre con, con Bolsonaro. Bueno, esto fue una gran novela de la semana aquí para los bolsonaristas, mm. porque Bolsonaro está muy aislado de la comunidad internacional y necesita desesperadamente una foto al lado de Biden para la campaña, nada más que para esto. Y mm. Biden necesita de Bolsonaro, por más contradictorio que parezca, porque Bolsonaro... Fue uno de los últimos presidentes que lo reconoció, porque estaba con, con Trump hasta el fin. Pero como aisló, ¿no? excluyó de la reunión de las Américas, México, Cuba, Nicaragua, uh, Venezuela, o sea, la América para Biden es lo que le antoja que sea la América. Entonces, él necesitaba de un país grande y por esto... digamos, hizo mucha presión para que Bolsonaro fuera. Y con esto se casó la hambre con la gana de comer mm. y van a sacar una foto y en eso va a quedar esta patética reunión de la cumbre de las Américas. E incluso se especulaba con, con, con temas que Bolsonaro no quería tocar con Biden, ¿no? Decían, bueno, que no, no quería hablar sobre esto de Eh, o no dejar a, a, camino a que Biden le, le hiciera alguna observación sobre las elecciones, sobre los cuestionamientos a las garantías del proceso electoral o a la Amazonía, la situación en la Amazonía. Pero desde Estados Unidos desmintieron que hubiera cualquier tema que, quede, que, que pudiera quedar afuera de lo que Biden quisiera conversar con Bolsonaro. Sí, sí. porque la, la realidad es que hay dos temas que son muy complicados para Biden, ¿no? El problema de la Amazonía, eh, que está en el momento muy grave porque acaban de asesinar bueno, de, está desaparecido mm. un periodista del, del Guardian inglés, Exacto. y un indigenista muy importante brasileño que estaban en la mata, desaparecieron la hipótesis más probable Es que hayan sido muertos por madereros, pescadores, en fin, eh, garimperos. Y entonces, este es un tema sensible en el momento. Y el tema de las elecciones, que, que Bolsonaro la boicota todos los días, ¿no? Entonces, sí, es un, son temas complicados, pero yo estoy convencido que esta reunión es. No, no sé si, si va a haber algo de concreto, Hernán. Yo creo que es más propaganda pura, pero bueno, hay que de cualquier manera observar porque toda la vez que está Estados Unidos, para nosotros de América Latina es siempre siniestro, siniestro y es importante quedar atento. ¿Y por qué se da? Por, por obvio que parezca esta situación de que puede llevar a esta desaparición de este periodista británico Plinio y, y de este indigenista que vos nos decís que es... que es muy conocido en Brasil. Sí, no, no es conocido públicamente en Brasil, pero sí es muy, eh, digamos, reconocido en el medio de los antropólogos y de la gente que cuida de los indígenas en el norte de Brasil. Entonces, lo, lo, estos señores recibían amenazas de vida y fueron en, en una... caminada por la, por las por la Amazonía, por el interior y desaparecieron. Claro que pueden ocurrir varias cosas ahí, ¿no? A veces el bote se rompe y la gente tiene que quedar ahí en la en la en la orilla esperando algún socorro, pero lo más probable por la reacción de los indigenistas, de los periodistas y del propio gobierno es que haya sido muerto. Eh, ¿Y cuánto se puede esperar de, de investigación, de, de la acción policial o judicial en este tema, Plinio? Mira, Bolsonaro tuvo una reacción curiosa, porque hizo, de un lado dijo, bueno, la culpa es de ellos que hicieron un camino muy peligroso. Uh -huh. Entonces le metió siempre la culpa al propio, a la propia víctima. Pero al mismo tiempo dio una declaración inusitada para Bolsonaro, que el gobierno brasileño va a investigar Y que si hay culpados, lo van a punir. La realidad es que hay una, una un teatro de que lo están buscando, pero no creo que exista eh, voluntad real de eh, agarrar el que mató. Porque aquí en Brasil siempre se sabe quién es el mandante, antes que la persona muera. Entonces ya se sabe quién lo mató, dónde lo mató. es Eso el Estado lo tiene todo... Muy, muy arreglado pero no creo que, que le convenga a Bolsonaro encontrar a nadie van a agarrar a algunas personas la van a investigar un poquito pero no realmente no creo que, que el asesino sea digamos investigado en serio y cuál es el, el digamos el, el riesgo lo que lleva a la Plinio a la, eh, a la, a la al asesinato o a la desaparición ¿Qué es esto de que tome estado público? Creo que estaban preparando un libro, eh, que las condiciones, los negociados, ¿qué es lo que preocupa como para llevarlos a hacer este tipo de cosas? En realidad es una intimidación, ¿no Hernán? Como bien lo, ya lo observaste. Es un aviso a la gente que la Amazonía es tierra de garimperos y que nadie se meta ahí a querer proteger los indígenas y proteger el medio ambiente. Entonces, es un recado muy claro que le da, la, digamos, la gente que está explorando uh, la Amazonía. Tenemos que recordar que hace unos años el ministro del medio ambiente de Bolsonaro lo dijo en una reunión abierta que era importante aprovechar la COVID para abrir la puerta, no para que la La, para que lo, los, lo, para que la boiada pase, para que los vacunos pasen. Es una expresión brasileña para decir, mira, hay que aprovechar ahora y franquear la Amazonía para la, los grandes negocios. ¿Y quién mata? Es lo, el gran negocio. no Uno u otro, digamos, interés de Garimpero, no, no, yo todavía no sé quién fue el, el específico que hizo esto. Pero... con la complicidad total de las autoridades públicas brasileñas total entonces es un recado es un recado no se metan nosotros si hay que matar un periodista lo matamos es un proceso no Hernán que ya está muy implantado por ejemplo en Colombia sí. y que ha, y, y, en, y en México y nosotros aquí en Brasil estamos en un proceso digamos que caminamos para la situación de violencia parecida con la colombiana, con la Venezuela, para ser nada más una figura, ¿no? porque aquí tendrá evidentemente la cara brasileña. Plinio, eh, para ir a temas de la economía, eh, veíamos que en, el, hay horas, se, en estas horas puede haber eh, novedades importantes en el proceso de privatización de Electrobras de la empresa eléctrica, veíamos que eh, pueden surgir novedades Es tras el cierre de mercados en estas horas de, la, de, de valores, por venta de acciones que está acelerando el, el gobierno brasileño, se habla de unos siete mil millones de dólares que podría recaudar por vender la mayoría de las acciones de la, de la eléctrica. Sí, esta es una privatización muy controvertida porque el tiene una función muy importante. en la generación y en la distribución de energía en Brasil, y funciona dentro del caos que quedó el sistema eléctrico brasileño después de las privatizaciones, es lo que todavía resta de empresa reguladora que le, da, le mete algún orden en el sistema, que es un sistema continental gigantesco, ¿no?, Y Brasil, la energía es básicamente energía eléctrica. Entonces, esta privatización es una privatización tan controvertida que hasta los neoliberales la critican, porque es una especie de liquidación de última hora. ¿Sabe? Cuando uno va a la feria y ahí está ya en el fin de, de las ventas y se vende a cualquier precio. Entonces, esto es lo que está pasando. El dinero que va a arrecadar, Bolsonaro dice que lo va a gastar con un subsidio temporario al precio del diésel y de la benzina, que es para ver si mejora un poco sus, su, su situación en las elecciones. Él o sea, tener plata es una irresponsabilidad para la, total y el único campaña. que gana son los piratas que compran las acciones. Sí, perdón, te decía que Bolsonaro quiere tener lo que decimos nosotros, plata fresca, ¿no? Para la campaña, para usar en la campaña. Exactamente esto, y, y, y ya tiene más o menos hace, no, hace unos días, con la idea que va a agarrar esta, esta plata, que es muy grande, más o menos unos 35 mil millones de reales, para hacer un subsidio temporario al precio del disempleo Y de la benzina, cuando el precio pudiera ca caer de manera mucho más natural, bastara cambiar la, la política tarifaria de, de Petrobras. O sea, ¿qué quiere decir esto? En suma, para el oyente nuestro, que agarra esta confusión brasileña, van a vender Electrobras para no perjudicar el, el, el lucro de los accionistas de Petrobras en Nueva York. Es esto, ¿no? Uh -huh. Un escándalo total. Y lo están haciendo rápido porque saben que si vienen las elecciones, la, la privatización de Petro, de Electrobras puede ser eh, suspensa. Eh, Plinio, un par de noticias que vimos que tienen que ver con la economía y con la calidad de vida de la gente. no eh, Hay un pronunciamiento por un lado de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reduce su proyección de crecimiento para Brasil, para la economía de Brasil. Dice que va a ser menor. Habían previsto 1,4% y ahora dicen que va a ser 0,6. Y junto con esto, otro organismo internacional, la FAO, eh, vuelve a poner a los brasileños como una población... donde hay inseguridad alimentaria, habla del 15% padeciendo hambre, o sea que algunos titulan Brasil vuelve al mapa del hambre. Sin duda ninguna. No sé si son, alguna vez fue de verdad. Bueno, la, la, la situación de la economía brasileña es de estancamiento. Nosotros ya conversamos sobre esto sí. varias veces, no cambió nada, al contrario, no. la situación solo se agrava. Brasil se convirtió en una economía refleja, como si fuera el vagón de un tren. Si la locomotiva, que es la economía internacional, no crece, Brasil queda parado. Y en esto estamos, porque la situación internacional es una situación bastante compleja, por la inflación, por la guerra, en fin, y por la crisis del capitalismo. Entonces, la economía brasileña va a quedar... Este año más o menos entre medio y un por ciento de crecimiento Lo que quiere decir en realidad un estancamiento Es un desempeño muy parecido con lo que ocurre de, en Brasil desde por lo menos 2015 O sea, es estructural Bueno, eh, en este cuadro la, la pobreza y la desigualdad pero van a galope Y Ángeles, esto uno ni necesita de estadística para ver Porque uno camina por São Paulo Y, y tiene escenas que parece que estamos en Bangladesh ¿no? ah. es, muy, es muy fuerte como aumenta la pobreza, la desigualdad social Brasil tiene ya, según datos de aquí De, de, de investigaciones que se hacen aquí dentro de Brasil Más de la mitad de la población brasileña sufre de inseguridad alimentaria, o sea, no sabe si va a tener alimentación en los próximos días. ¿no? Entonces los datos son muy fuertes, crecieron mucho. El otro día yo leí una materia que decía que el nivel de pobreza, eh, de, de hambre, eh, recula para el nivel del 1990, o sea, todo lo que se había conquistado se retrocede. Y este es el cuadro de Brasil, estamos como cangrejos, caminando para atrás en un proceso de reversión neocolonial muy, muy grave. Para adelantarnos, si alguien dice, ah, es porque ahora no está Lula. Sí, esto es una cosa, No, eh, claro que con Bolsonaro, la, la culpa es del modelo económico, esto tenemos que quedar muy claro. Claro que el modelo se puede tener en dosis máxima, que es el caso de Bolsonaro, o en dosis mínima, que es el caso de Lula. Y evidente que cuando vas a tomar un veneno, si tomas menos, menos mal. Pero esto está mucho más allá de la voluntad de Lula, de la cordialidad de Lula. Y no, Porque como dice mi mamá, que es muy católica, Y conoce el asunto, dice que el infierno está lleno de gente de buena voluntad. Sí. O sea, no es un problema de Lula, es un problema estructural. Si no se cambia el modelo, el modelo claro. va a hacer sus efectos de manera más o menos rápidas, más o menos intensa, pero siempre en la misma dirección. Eh, precisamente sobre esto de ya que hablamos de Lula lo que puede hacer en el gobierno sobre esto de la privatización de Electrobras eh, leíamos por ahí que más allá de lo que diga en campaña puede ser difícil, aún queriendo eh, anular este proceso, Plinio eh, volver a, a comprar digamos, va a depender también de, de números en el Congreso en fin, si quisiera revertir el proceso de privatización de Electrobras Ah, sí. Bueno, Bo Bolsonaro, imagínate, están haciendo una liquidación de una de las mayores empresas de energía del mundo, mm. y seguro que la mayor brasileña. Entonces, la tienen en una situación de electoral donde el presidente ya no tiene casi ninguna popularidad. Entonces, el gobierno Bolsonaro le da seguridad jurídica a los compradores, a los piratas. Entonces, colocan dispositivos... que prácticamente bloquean la posibilidad del gobierno volver a comprar, ¿no? Porque tenemos que... que la gente que nos escucha puede pensar, pero ¿por qué esto, no? Porque, ¿Qué gente mala? ¿Por qué esto? Porque es un proyecto, es el proyecto de disminuir la presencia del Estado en la sociedad, en la economía. Y esto, en, digamos, en el sector eléctrico quiere decir... Privatizar todas las empresas Entonces es un proyecto político El proyecto es De admi administrar E impulsar la reversión Neoclonial Para la gente que necesita de políticas Públicas, que necesita de una economía que, que esté Volvida para el conjunto de la población Esto puede parecer muy Extraño, ¿no? Porque es un proyecto muy Extraño, y la gente Imagina que los políticos piensan En el bien común Pero no es así. no, En realidad es una política que le conviene al gran capital internacional y nacional. Y esto es Bolsonaro. y Porque esta burguesía, nosotros ya también comentamos aquí, Hernán, la burguesía brasileña rompió todos los nexos morales con los trabajadores y con los, con el pueblo brasileño. O sea, a ellos no le importan. Lo que le importa es la plata. Y La, la privatización de Electrobras, seguro que es una gran plata. También discutimos aquí que cuanto más eh, débil quede el presidente más negocios ofrece el capital. Entonces esto es lo que está pasando en este momento y por esto de mi punto de vista fue una gran irresponsabilidad no sacar Bolsonaro lo, lo más pronto posible y apostar en las elecciones como un una forma de sacarlo del gobierno, ¿no? que es lo que hizo eh, el PT. Es una apuesta muy, muy irresponsable para el país, porque el costo en todos los sentidos es muy alto. O sea, habría habido, estamos cerrando, Plinio, quedan dos minutos, pero habría habido condiciones o se podrían haber generado condiciones para sacar a Bolsonaro antes de las elecciones. Ah, pero sin duda alguna, Hernán, Esto no, no pasó porque el PT tuvo una política explícita de sangrar a Bolsonaro, no de matarlo, para llevarlo a cero para las elecciones. Pero el costo de esto en términos de vida, son casi 700 mil muertos por, por la COVID, más de la mitad del país que tiene inseguridad alimentaria, no la pobreza que aumenta, la violencia que aumenta y la infraestructura estatal que se va digamos privatizando es un costo muy grande y no basta sacar a bolsonaro porque el problema no es bolsonaro bolsonaro es el producto de la barbarie no es la causa de la barbarie la causa es el modelo neoliberal que lo hacen con toda fuerza ahora en brasil y, y, y si bolso y si lula no viene para cambiar el modelo y no viene para esto Vamos a salir de la dosis máxima, vamos para la dosis mínima, es un alivio temporario, pero no resuelve el problema. Está muy claro. Plinio, eh, llegamos al mediodía, muchas gracias como siempre, un abrazo grande y hasta la próxima. Soy yo que agradezco mucho, los hechos de menos cuando no me llaman, pero comprendo que el mundo es muy grande, hay tumultos por todos los lados y hay que informar a la gente Para que estén a par de todas las cosas. Estamos, mucho, mucho, un abrazo a todos. Estamos intentando actualizar nuestros procesos de la región, de seguirlos más de cerca, pero no podemos, por supuesto, olvidarnos de Brasil. En todo caso, una mayor responsa responsabilidad para vos para concentrar el análisis en cada, en cada contacto. Muy bien, muy bien. Un, un abrazo y nos vemos el jueves que viene. Hasta Abrazos. la próxima. Chao, chao.